¡La danza del infortunio! Apueste a su mala suerte con la lotería de la deuda. Compre ya el billete y pierda autos, departamentos y televisores. Juegue con... ¡La raspanelli. ¡Raspe, raspe y descubra el número de su desgracia económica! Y ahora... ...lo dejamos ya en la compañía de nuestro conductor... ...González Bolillero. ¡Desgraciadas noches, queridos amigos! ¡Aquí estamos otra vez dispuestos a informar! ¡Vamos ya al Ministerio de Deuda Externa! ¡Donde el niño cantor Álvaro Alzogaray... ...sorteará las cifras a pagar a nuestros acreedores... ¡Adelante, Álvaro! ¡A ver esos cantos! ¿Cuánto dinero le queda a la Argentina de saldo exportable? Tres mil millones de dólares. ¿Cuánto es el monto de los intereses anuales de la deuda externa? Seis mil millones de dólares. ¿A cuánto exporta la Argentina? A mil millones de dólares. ¿A cuánto asciende actualmente la deuda externa? Sesenta y cuatro mil millones... ¡Sesenta y cuatro mil! millones de dólares! ¡El gordo externo! Bueno, esperemos que el premio le haya tocado a gente de humilde condición, como la gente del Fondo Monetario Internacional, la gente del fondo que en cuestión de loterías tiene todos los billetes!